Nos quieren sacar este nuestro único refugio cuando nos sentimos mal. Que la enfermera del centro de salud se acerque a la casa a hacerle una curación, el hospital no lo puede hacer. Hoy nos duele un montón escuchar que se nos van a cerrar los centros, un montón chicos, no sabe cuánto. Tenemos en cuenta que muchos de estos centros de salud que hoy el municipio está queriendo cerrar surgieron gracias a la organización de nuestros vecinos. Cerrar las salitas es también ir en contra de la organización barrial Que cada uno de nosotros tenemos un golpe de presión, un niño que está fatigado acá a 15 o 20 cuadras, llega a la silita para hacer una atención primaria de la salud. Cuando llegamos al hospital ya puede ser muy difícil,